No、escuché ningún discurso diferente del que escuché en diciembre cuando soné e gobernador, o más o menos similar al que ya escuché en otras asambleas legislativas.、Eh, es un discurso donde habla de, de las bondades de, de, del empleo, de la industria, de, de las bondades de los planes del gobierno nacional, de lo que ya se ha hecho, pero no, digamos, no hemos encontrado en el mensaje del gobernador como hubiera correspondido. un plan de gobierno, alguna serie de medidas,、eh, no medidas comunes, sino aquellas medidas que, que tienden a, a, a cambiar de, de plano、eh, las estructuras o los planes de gobierno, lo que fuere. No escuchamos ninguna medida, obviamente tampoco se indicó cómo se iba a realizar todas esas d enunciadas de, de mejorar la calidad de vida y mejorar y hacer más vivienda y d e t a r l a No se hizo ninguna referencia a que se inauguró el, en la Asamblea Legislativa y el ciclo de, de sesiones ordinarias cuando l l e g á b a m o s el segundo día de paro general docente, o sea que en la provincia no se habían iniciado las clases y al respecto no se hizo ni, ninguna alusión y tampoco se anunció en algún otro aspecto o, o área de gobierno. Nada significativo que nos haga pensar de que vamos a tener en este año alguna cuestión novedosa, necesaria y que están esperando los bonaerenses para, para tener una, una calidad de vida mejor. Teníamos que haber escuchado en principio ver cómo se soluciona definitivamente la cuestión de la educación pública en la provincia, que año a año、eh, se va degradando、eh, en cuanto a la, la calidad educativa. a la infraestructura, años que no se hacen colegios y que se prometen y prometen, como este año se ha vuelto a prometer nuevamente, por no sé cuánto dice que se va a construir la escuela, o si es la escuela secundaria de la Pueblo Nuevo, donde no hay una sola educa, una sola escuela pública secundaria.、Eh, Tendríamos que haber escuchado hablar. alguna cuestión sobre las rutas provinciales、eh, donde se producen grandes accidentes donde la vida de muchos b o n a e o r e s queda truncada en forma parcial o definitiva tendríamos que haber escuchado algún tipo de anuncio sobre materia de salud pública que vamos a tener centros donde los jóvenes que han caído en adicciones puedan ser recuperados realmente En planes concretos para jóvenes terminen de verdad la escuela, porque el 34% de los jóvenes abandona n la secundaria. En fin, después son muchas las que se podrían haber dicho, ¿no? Es más con el tiempo que, que tiene el gobernador y con todos sus ministros para votar. Yo le puedo votar esas cosas que me parecen esenciales en fin d e la orden. Mire, nosotros n la semana que viene tenemos las reuniones constitutivas de condiciones y aparentemente. El día jueves sentamos la primera sesión ordinaria, lo que no tengo yo todavía es、eh, el, el tema de los asuntos p r e s i d e n c i a l a r que supongo lo conoceremos en la DOR el día miércoles. No se han hecho las reuniones constitutivas, es decir, se ha decidido que fulano, no sé, t r a l a r senador, presidir a esta, que se hizo, pero todavía la reunión, no ha habido una reunión constitutiva de las comisiones. En el caso de usted, ¿en qué comisión está hasta ahora, por lo menos si le tocó presidir alguna? No, no, presidí, i no me han dado ninguna.、Eh, mantengo la vicepresidencia de niños, adolescentes y familias. Y estoy integrando、eh, como vocal las comisiones de presupuesto, s legislación general,、eh, industria y minería, usuarios y consumidores y adicciones. ¿No r e daron una sola que es la de prevención de adicciones? Porque puede a i a n a r las la t e n g o desde hace dos años.